Si sí, yo nací Como todos nacemos Llorando Llorando Y yo crecí Como todos crecemos Jugando Jugando todo lo que soy me la he buscado luchando luchando luchando el yo no puedo encontrar Un amor como tú O como tú O como tú O como casi yo soy ¡Bravo! El por qué yo no puedo hallar Mi felicidad Si yo nací Como todos nacemos, Miguel, llorando, llorando, y luego crecí, como todos crecemos, jugando, jugando, y todo lo que soy, yo me lo he buscado luchando. Luchando, luchando. Entonces el por qué, decirme a mí por qué yo no puedo encontrar ese amor como tú, o como tú, o como tú, o como casi yo soy. ¡Ahora! ¡Ahora! ¿Por qué? ¿Por qué ¡Mira! El por qué, el porqué yo no puedo hallar. Is